Realizarán un operativo ministerial en la UPA de los Hornos. Desde las 10 de la mañana, un operativo por parte de varios ministerios y organismos tendrá lugar en la unidad de pronta atención número 6 de Los Hornos, ubicada en 153 y 66, con ingreso por esta última calle. Contará con la participación de yoma PAMI, ANSES. También los vecinos podrán realizar consultas a representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, entre otros. Desde el centro comunicaron que además habrá delegaciones de INACOM, RENAPER e INADI. provincia presentó una propuesta ante el conflicto con el Instituto de la Vivienda. Luego del paro impulsado por los sindicatos ATUPCN y AJAMOP, que nuclean a los trabajadores del sector, impulsados por el rechazo a las 245 modificaciones de cara a la planta orgánica del sector y las atribuciones dispuestas por la provincia para el armado del nuevo Ministerio de Hábitat, el gobierno logró llegar a un acuerdo con los trabajadores. De esta forma dispuso la derogación del artículo número 6 del decreto y la readecuación del número 14. Un servicio que informa más cerca. Más cerca. Dictan cursos gratuitos de electricista y de armador y reparador de PC. La Fundación Estudiantes y la Unidad Tecnológica de La Plata abrirán una escuela de oficios en el club. Las clases tendrán modalidad teórico práctica y buscará promocionar a quienes participan los conocimientos fundamentales para que puedan insertarse en el mercado laboral. Se estima que las inscripciones comiencen en julio y las cursadas en agosto. Durante el acto de presentación se destacó que, gracias a la gestión llevada a cabo por el Instituto en conjunto con la Fundación Estudiantes, los cursos mencionados serán abiertos y gratuitos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la proximísima. Servicio informativo de la región.